Retorno de la Zona Cero que comienza ahora mismo en la Rosa de los Vientos. Contreras, con 20, con 30, con 40, con 50 noticias, informaciones relacionadas con el mundo del de misterio, la ciencia y la investigación. Con Manuel Carbellal, con Miguel Pedrero y con Juan Juanjo Sánchez Toro. ¿Os acordáis? Hace tan solo unos años había un personaje, Margaret Thatcher, era la dama de hierro. Desde ahora es también la dama del más allá, Margaret Thatcher. ¿Verdad, Juanjo? Sí, yo de todas formas, a ver, acabo de votar en la encuesta y quería hacer una pregunta. Te si gana me... por el 100% de momento de votos, el 100%. Miguel Pedrero. Yo, yo lo pero que. Acabo es de eso. votar por mí. Solamente hay <risa> un voto. No, porque yo también acabo de votar. Entonces ya son dos votos. Pero quiero decir que. que... Ah, bueno, es que eso que cambia toda velocidad. No, Ahora que... 60-40. No, pero... pero además, perdonar, es que nos estamos volviendo unos especialistas porque estamos constantemente votando ele ele elecciones, es que yo... elecciones. Pues sí. ya vamos. Ahora, tenemos digo, una habilidad. Si, si esta encuesta está cocinada o es con, con su <risa> ocurrir. ¿la vas a emplatar? ¿Cómo viene? Sí. Si es feliz. Si es la encuesta de Zanos o si no encuesta de tezanos, porque si es una encuesta de Tezanos igual acierta por eso digo que entonces no sé pero bueno esperaremos a los resultados que la prensa te... tiene que decir que acierta Pero bueno, sí. a ver Juanjo, tú... tú eres es un... la única verdad y no se puede discutir. Tú que no. eres un fino analista, ¿Cómo, ¿cómo va a quedar la encuesta? encuesta? Haznos ah, ad de Iván Redondo. <risa> Iván Redondo ojalá, es el ojalá, asesor ojalá. de ideas del PSOE. Yo, es el creador, el ideólogo de la repetición electoral. El de la, la oeste de la montaña Sí, sí exacto, es, exacto. Es el hombre claro. que ha destruido las esperanzas de millones de españoles. No, ya no es ojalá eso, sé. sino... No sé. Para, para, para mí es más complicado que que y peor de acuerdo. ¿no? Para pero mí bueno. es es, complica es más complicado pues, y peor que nos está haciendo que, que las arcas del Estado pues estén venga a gastarse en elecciones cuando hay otras historias no, pero, pero, pero, también muy importantes. Digo yo que, que, que a lo mejor pierde las elecciones el izquierda, no digo yo, y a lo mejor ya puede ver todos los capítulos del de ala oeste de la Casa Blanca bueno, que, que yo, quiera si, si y de otras series pido, similares y Margaret no, Thatcher no, no, que dice, eh, que exacto, que dice de la vamos encuesta, a dejar de hablar de política y, y vamos a hablar Margarita de Margaret Thatcher, Thatcher. Pues a ver, esto, esto es una noticia que yo no Va, sé con qué, vamos parte, a de fantasmas. con qué parte quedarme porque no sé qué parte es más surrealista. El titular entonces, tiene que ser la fantasma de hierro. Pues eh, sí, es el, el titular es eh, el fantasma de Margaret Thatcher eh, ha sido invocado para resolver el Brexit. Entonces, eh, lo sorprendente de esto es que es una noticia que ha empezado a circular en determinados medios de, de prensa inglesa. Será un Brexit duro entonces. Y será, si le hacemos caso a Margaret Thatcher, ¿no? Será muy heavy, será ¿Sí? muy heavy. Y resulta que detrás de este anuncio hay una una organización que yo desconocía y era realmente muy feliz antes de, de saber que existía, que es una organización religiosa japonesa que se titula Happy Science, que es como ciencia feliz. Y es un culto nuevo, es un culto nuevo que, que lleva Era lo que hacía Punset, ¿no? De toda la vida. <risa> Javier Sevillano, la la la dado. Bueno Ay, pues, La conversación que se mantiene por cascos, en los cascos en los auriculares la, se queda Son Las Vegas. Bueno, pues, pues resulta que, que estos han empezado a distribuir un folleto en Londres Informando que van a hacer una proyección de una sesión mediúnica que no se, no se ha producido ahora Sino que se produjo en el año 2013, justo el día siguiente de la muerte de Margaret Thatcher En ese momento este grupo religioso, que ya digo que es muy particular Yo pensaba que era de broma pero se lo toman muy en serio y hay muchos lugares en Internet donde hablan de ellos. Es una organización... Sí, día el nombre otra vez? Happy Science, es Ciencia Feliz. Y, y ellos, hay eh, detrás de esta de esta comunidad religiosa, hay un, un líder, una persona que se dedicaba pues al, al comercio. El hombre Happy. Tuvo una. Se llama Elron Ryujo Okawa, que un día tuvo una iluminación en el año 1981 y a partir de ese momento que transformó su vida. Él okay. se considera reencarnado de varios... Eh, líderes religiosos eh, tradicionales, se casó eh, con una mujer y la declaró ya Afrodita renacida ¿ves? y bodhisattva de sabiduría e intelecto, se divorció y a la segunda dice y que es ya... la reencarnación de Gaia. O sea que... Pero... pero cuando se divorció dejó dejó de ser la Afrodita renacida o ya... No lo sé, yo no he llegado pero es que rinden culto a un dios que lo llaman el señor El Cantare. Y pone en su propia página web, que eso es la traducción, de la manera en que se llama en español, a cantante. Digo, pero bueno, ¿qué, qué es que no está... <risa> Es una cosa, ya digo que yo era como un poco demencial. Yo iba leyendo la página web oficial y no entendía nada. O sea, que Julio Iglesias para este señor es un Dios, claro. Pues no lo sé, pero el tema es que es cierto que tienen, eh, por ejemplo, la, la revista Vice eh, ha publicado que estuvieron extendiéndose también por, por París y mandaron a un reportero a una comunidad allí de, de ellos. Bueno, como digo, es un poco extraño porque son homófobos, son pro prohibi, vida, antichinos, anticoreanos. <risa> Se han presentado en todas las circunscripciones, el 99% de las circunscripciones de Japón. Y han conseguido concejales, o sea, tienen también un partido político, tienen varias universidades, una línea editorial, y, y tú ves a esta persona, y de verdad, que es que no es el típico gurú que, que como que irradia eh, santidad, no, no, es una cosa como mucho más mundana. Y el propio vídeo que han, han puesto eh, sobre Margaret Thatcher es esta sesión mediúnica del año 2013, han puesto, han puesto unos clips que se pueden ver en, en YouTube. Y luego han anunciado, ha sido además hace unos días, la proyección en algunas salas en Londres. Y lo que cuenta Margaret Thatcher, claro, en 2013 todavía no se sabía nada del Brexit, pero sí que da su opinión sobre cómo, era, cómo es la situación en la Unión Europea. Entonces aparece esta persona, el líder de la comunidad, como que ha incorporado el espíritu de Margaret Thatcher y empieza a hablar, empieza a llamar a su marido, Dennis Dennis, a voces... Eh, sin saber que, sin, al parecer, sin ser consciente de que ella está muerta, luego ya se tranquiliza y empieza a dar, ya a entrar en la geopolítica. Y ahí es cuando empieza a hablar de que realmente pues, pues la cosa está muy mal, que ella ya amenazaba, ya veía que la Unión Europea estaba fallando, que los responsables de esos fallos son Alemania... Y, y Francia fundamentalmente y como que ya digo que ya iba un poco anticipando todas estas, estas cuestiones no dice literalmente eh, no podía entender el sistema de la Unión Europea y he oído que la Unión Europea se está desmoronando ahora hizo una predicción sobre el futuro de la Unión Europea y luego también anima Aquí hay que atacar, que Japón tiene que atacar a China. Es un poco las, eh, eh, la, la, la, la conclusión mediática. definitiva. Oye, eh, tenéis que tomar nota de un detalle. Dentro de siete horas y cuarenta y seis minutos, dentro de siete horas y cuarenta y seis minutos se acaba el verano. Comienza el otoño. ¿Quién no se haya ido de campamentos? No ha tenido apariciones especiales. Miguel. Pues eh, sí, señor. Eh, pues bueno, en, en este caso... ¿Te, te cogí de te pillado ¿sí? No, no, no. Como, oye. No, estaba cogiendo la mochililla para ver qué era lo que llevaba pobre? para el campamento, ¿Cómo, claro. Como ahora son tantas noticias, no me da la mesa. <risa> <risa> bueno, pues... Tiene que coger el ritmo. Tiene sí. que un archivador. Sí, que ir con un archivador. No, pues esto, eh, esto está ocurriendo en, en un bosque nacional, el Bosque Nacional George Washington y Jefferson, en Virginia, en Estados Unidos, y allí hay un campamento que se llama Briley Pond, y, y bueno, pues es un lugar fantástico para hacer todo tipo de actividades divertidas al aire libre, senderismo, picnic, ciclismo de montaña, pesca, incluso paseos a caballo... Porque Perfecto. menuda publicidad Sí, mira, si, si, si Abascal viaja a Estados Unidos, aquí tiene un buen sitio para cabalgar. Y, y el, el caso es que, eh, es que en, bueno, en este lugar, esta es la, digamos, la, la versión bonita, pero en este lugar han sucedido otros, otra serie de hechos bastante oscuros como suicidios, ¿no? Es una zona en la que la gente también se va a suicidar. Vaya, es una zona en la que han tenido lugar asesinatos, es una zona en la que parece que se han encontrado cuerpos, eh, algunos que todavía no han sido identificados, y aparte de todo esto, pues es un epicentro de toda clase de fenómenos paranormales. Según algunos de los visitantes, eh, en determinados momentos sienten una, una sensación, una opresión, muy importante en el, en el en el, pecho y en el estómago, incluso náuseas, sobre todo en determinadas zonas, se ven sombras, eh, luces que se acercan a la gente, incluso eh, personas que entran como en un estado alterado de conciencia y parece que sienten la necesidad de ir hacia el lago, como si alguien los estuviera llamando, y por supuesto también es una zona epicentro de toda clase de grupos paranormales que que van a, a, este, a este bosque o este parque nacional para hacer todo tipo de, de experimentos. ¿no? Y, y de hecho, uno de. varios miembros de uno de estos grupos eh, vivieron un fenómeno, cuentan, bastante extraño. ¿no? El caso es que estaban realizando pues, una serie de investigaciones, después de recopilar algunos testimonios, pues, decidieron ir a las zonas donde aparentemente sucedían todo este tipo de, de fenómenos eh, paranormales, Y, y en un momento determinado, pues, eh, sintieron ese, ese extraño malestar inexplicable que describe, que describe mucha gente, incluso con ganas de vomitar. Y en ese momento observaron una esfera brillante que se movía detrás de unos árboles, que se dirigió hacia su posición y echaron a correr. Y um, uno de ellos eh, sintió que algo algo invisible lo empujaba se cayó por una especie de terraplén y acabó en el agua acabó en el en el lago y allí dice que tenía la sensación de que algún tipo de ser con tentáculos lo, lo estaba lo estaba atrapando, ¿No? sufrió varias heridas y, y el caso es que varios miembros de este grupo de investigación cuentan que tuvieron pesadillas eh, durante varias noches y que en sus casas empezaron a suceder toda clase de fenómenos paranormales, incluso el hijo de una de de uno de los miembros de, de este grupo, dijo haber observado también varias sombras extrañas, que le agredieron, es decir, que parece que no les quedó, no les quedaron demasiadas ganas de volver a este sitio, que como digo, pues es, eh, pues bueno, epicentro de toda clase de supuestos fenómenos paranormales. Y si no los denunciamos, vamos a la comisaría más cercana y los denunciamos. Manuel. Muy bien hecho, es lo que hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que igual te llevas un susto, porque esta semana se publica una historia bastante sorprendente de una comisaría en la que supuestamente se están produciendo fenómenos extraños. Eh, tenemos que irnos a América Latina, a México, donde en la sección 2 de la comisaría de San Juan Eh, ...los detenidos... ...tienen una pena extra... Porque si ya fastidia que te pillen cometiendo un delito y te metan en la mazmorra, aseguran que en la mazmorra se escuchan sonidos extraños, se mueven, hay cinco camas que de repente giran y, y se mueven y entonces dicen los policías que están hartos de que a altas horas de la madrugada empiecen a pegar gritos los detenidos diciendo que les saquen de allí, que los lleven al juzgado a donde sea, porque están pasando todo tipo de cosas extrañas. Incluso los, la prensa que se ha hecho eco de esta noticia ha entrevistado a algunos de los policías veteranos que aseguran que todo esto viene desde que se produjo, como ocurre siempre buscando en el pasado, siempre terminas encontrando una muerte mm. terrible y eh, un detenido como ha pasado en otras muchas comisarías se quitó la vida, se suicidó, se ahorcó después de ser detenido y ellos atribuyen al alma en pena de este de este delincuente que se habría suicidado en esa celda todos los supuestos fenómenos que se están produciendo en España hay muchos casos de policías que cuentan cosas extrañas y de hecho hay algunas comisarías eh, en Extremadura por ejemplo que ya están señaladas como algo parecido, como que ya no se trata solamente de que los policías puedan tener una intervención en un momento determinado en un supuesto poltergeist y demás sino que el poltergeist se lo han llevado a casa y tienen la propia comisaría encantada Thank <laughs> you. Por cierto, muchos oyentes y eh, con María Rosa Vientos, nos preguntan ¿pero qué ha pasado? Y lo hemos contado en la área 51 porque la inversión heroico, el, se iba a producir y heroico, ha sido terrible, ¿eh? Heroico, heroico. Hace 48 horas. No, no, no, yo te cuento. Mira, esto ha sido glorioso. Ha sido uno de los grandes éxitos de los luchadores por la verdad. A pesar de que inicialmente había un, un grupo de entusiastas de casi 3 millones, al final solo unos 3.000 valientes acudieron a Las Vegas, a la sido adducidos los demás? ¿Habrán sido adducidos? No, porque era todo un plan perfectamente perpetrado para conseguir liberar a los pobres alienígenas que están detenidos. De de de... Exactamente. O sea, los 3.000 eran la cortina de humo claro, y los verdaderos libertadores lo han hecho subterráneamente. de ellos fueron la unidad de asalto que se presentó ante la puerta del Área 51, pero solamente un grupo de 5 elegidos, auténticos héroes por la libertad, llevaron adelante el plan para intentar la incursión Uno de ellos intentó comunicarse telepáticamente con los alienígenas retenidos, pero a falta de peyote, ayahuasca, yopo o cualquier otra sustancia, pues tuvo que utilizar estimulantes etílicos para conseguir ese estado alterado de conciencia para comunicarse con los extraterrestres. Por lo cual, incomprensiblemente, el sheriff del lugar lo detuvo. Pero sobre todo porque estaba desaguando al lado de la mano. No, ese era, otro, ese era otro. El plan consistía en que mientras uno de estos comandos intentaba utilizar los ácidos de la orina para la Verja, plantas otra... De poder, plantas de poder. Exactamente. Otra de estas heroínas intentaba colarse por debajo de la verja y al final... Bueno, es que así es como lo están contando en Internet. Hombre, es que no... Esta es la historia es alucinante. Que es épico, que es épico. Que los entusiastas es que de juego de eh, lo están vendiendo como un éxito. El resto de los medios de comunicación dicen que 150 piraos se presentaron allí, hubo cinco detenidos, uno por mearse en la valla, otra por intentar colarse y otro porque estaba como una cuba y se acabó la historia. No ha habido más los pobres alienígenas an retenidos ahí ante nuestra incompetencia bueno, hay cantidad para de memes alucinantes que, se, que sí que le dan el sentido del humor por por todas partes hay, hay algunos que se ven el extraterrestre aquí estoy esperando a que me liberen <risa> hombre sí, es una pena que en la misma semana En que yo creo que la última vez fue cuando los cursos de verano de la Complutense sobre OVNIs y la anterior, cuando el caso Boronev. esta semana en los informativos de televisión volvió a pronunciarse la palabra OVNI a raíz de los vídeos de, de, de la Marina Norteamericana. Y esta semana también, todo el interés que pudiese generar esa noticia... Como diciendo, oye, pues a ver si sí, va a ser verdad que esto es un tema interesante. Pues se ha ido por el retrete con esta pandilla de audaces comandos liberadores de alienígenas. Uh -huh. Pero y lo hemos, lo hemos vuelto a quedar como una panda de frikis. Que en el fondo y y con que conexiones el... en directo, ¿eh? que se transmitía todo toda la jornada <risas> del Área 51, se transmitía por streaming, diferentes canales por internet. O sea, el momento ser... de la orina también se transmitió... <risas> bueno, <risas> pues más. Sí. Oh, madre mía. Noticias eh, terribles, eh, una desgracia en el área 51, una desgracia, digo, eh, una africada, una africada que ha ocultado la verdad y las cosas importantes. Eh. También es importante saber que la noticia del área 51 ocurre la misma semana en la que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que, pueden ser ovnis o lo que sea, pero son extrañas esas naves que se firmaron en dos ocasiones por parte de las Fuerzas Aéreas de, de los Estados Unidos. Pero mira, esto, esta noticia podríamos haberla llevado perfectamente a los bulos del misterio, sí. porque esto empezó con una coña marinera. O sea, como si ahora Miguel, que tiene ese sentido del humor tan particular suyo, tan gallego, dice, bueno, pues si tomamos al asalto el MOA, no podrán detenernos a todos. Y de repente se plantan cuatro mil tíos en Torrejón d'Ardoz para asaltar el MOA, ¿no? Y según una investigación científica reciente, la empatía reduce el dolor más que algunos analgésicos. Pues sí, era algo que se sabía y que lo único que se relacionaba con los placebos, que prácticamente no era algo científico. Pero en esta ocasión se han hecho estudios científicos que avalan eh, esta investigación. Entonces lo que han hecho es que con un grupo de gente eh, les decían frases eh, positivas, frases empáticas y comprobaron que se reducía el dolor Un 12% por ¿eh? que es bastante, pero que lo bueno es que si sí, eh, creo que las personas, según este estudio que han hecho, tienen tal defensa en su cerebro que aunque escuchen eh, esas frases en plan negativo, no les perjudica. O sea, que si te están diciendo algo positivo, algo empático, que tú tienes dolor, que te ahí sí te está beneficiando y te reduce. Pero en cambio, si te están diciendo frases negativas o frases terribles, pues resulta que no te produce más dolor. Hombre, imagino que te producirá un poquito de mala leche, ¿no? Porque te están diciendo un poquito de depresión. pero O sea, más dolor no te produce. En cambio, si te dicen frases positivas, sí te reduce el, el dolor. Sana, en, sana, culito de rana de toda la vida. Sí, sí, pero claro, luego lo que han hecho es la, la típica eh, resonancia neuronal y han eh, comprobado efectivamente que hay una respuesta en el cerebro con lo cual no es solamente algo que directamente lo estén escuchando o que la otra persona te esté dando testimonio de pues ahora me encuentro mejor, sino que es una respuesta científica que la han visto con esas eh, resonancias magnéticas y entonces pues bueno, pues eh, que la percepción del dolor se, se alivia y se modifica según se está recibiendo ese pues esa Ayuda, ¿no? O esa que ya no es ni con personas conocidas o familiares, sino directamente con personas que a lo mejor no conoces de nada, con el médico, con el doctor o pacientes que están a tu alrededor, pues tienes esa, esa motivación y te reduce el dolor, con lo cual, pues mira, bienvenido sea que, que se haya demostrado. Sí, a mí me recuerda además el, el poder de la palabra, me recuerda uno claro. de los experimentos terribles que se hicieron en los años 60 o 70, no, incluso creo que más recientes, y para tratar de averiguar si, y lo hizo un prestigioso doctor norteamericano, para tratar de averiguar si la tartamudez era algo genético o era adquirido por educación socialmente. Y lo que hicieron fue, fue una, además fue una tesis doctoral, el intento de hacer una tesis doctoral, eh, super cruel, porque lo que se hizo fue tratar de provocar a través de diciéndole gente que chavales que hablaban normal diciéndole que hablaban fatal, les hacían hablar en público y que hablaban fatal la y, vez, baja. y les, y les indujeron al final a provocarles el, en algunos casos la claro. tartanudez Entonces, es una de esas tesis bueno, horribles que quedaron ahí y que, bueno, confirmó que... Porque él, el profesor, además, era tartamudo y estaba convencido que había sido también la educación de sus padres lo que le había provocado la tartamudez. Entonces, él defendía más bien el factor psicosocial que el factor genético, bueno, si no recuerdo mal. ¿eh? Y, y el efecto placebo, es decir, el autoconvencimiento de que, de que vas a estar mejor te hace estar mejor. Esto El efecto placebo es algo que se tiene en cuenta en cualquier prueba de un medicamento. Es decir, que hay... Gente a la que le dan algo inocuo y que, sin embargo, sufre una mejoría pensando que está tomando ese medicamento. Es decir, que siempre en todos los ensayos clínicos de nuevos medicamentos se tiene en cuenta el efecto placebo. Eso me recuerda a otros estudios que se han hecho sobre el poder de la oración, por ejemplo, o por qué las personas creyentes... Eh, aparentemente mejoran de ciertas dolencias porque creen que tienen una ayuda divina que otros que son agnósticos o, o ateos, y, y fíjate a, ayer me, me ven, que me venía de Coruña en, en autobús, pues vi una película, porque ahora los autobuses son magníficos porque te la pantallita sí, sí, no, y... ha cambiado, cambiado España no, la, la, la posibilidad de ya hace años, eh, ya hace sí, años. Claro, pero yo que siempre he ido en autobuses muy cutres pues cuando me encuentro en un autobús en donde sí, hay la, una pantallita una película... tiene la tableta, la tableta en el respaldo del la... eh, eh, Efectivamente, eres, claro. el, ves, no, yo, no. yo dije en una pantallita y tiene que venir Juanco a decirme la tablet en el respaldo del asiento pues efectivamente no y una y, y me vi una película que era múltiple que yo supongo que Manuel habrá visto sí, sí, claro. de, un, eh, de un tipo sí, que, que tiene 50.000 personalidades que tiene 23 personalidades bueno la, la verdad es que la película está, está entretenida y, y tú Manuel bueno sabes mucho más de esto que yo, que no sé absolutamente nada pero me llamaba la atención Eh, que parte de la trama de la película te tenía que ver con algo muy interesante y es que no solamente esta persona es que tuviera personalidades múltiples sino que es que cada personalidad tenía unas características físicas determinadas ¿no? claro. y por ejemplo, uno necesitaba insulina porque era diabético pero otra, otra personalidad no la era ¿no? y, y uno una de los personajes de la película una doctora que investigaba este tipo de asuntos desde hace muchos años ella decía en la película Que, que ya conocía a pacientes que en una de sus personalidades eran ciegos ¿no? y realmente no veían y en otra de las personalidades pues no, no tenían, veían perfectamente. Eso esto. es real, ¿eh? Eso aquí comentamos es que el caso, caso de una de... mujer sí, sí. que tenía, yo creo que tenía como ocho personalidades distintas, algunas masculinas y femeninas, y cuando tenía dos veces era, ¡Ah! tenía, adoptaba la personalidad femenina en el mismo mes, podía llegar a tener dos veces la regla. Y ella tenía una ceguera que pensaban que era eh, fisiológica y se demostró al final que era psicológica. Porque con unas personalidades veía y con otras... Pues, pues fíjate fíjate qué interesante. Y lo que hablaba esta doctora es, en la película, repito, era de algo muy interesante, ¿no? De... del poder de la mente... Sobre el físico, ¿no? Y que estudiando a estas personas con personalidad múltiple se podría llegar a algo o se podría llegar a avanzar en cierto sentido en esa investigación del poder de la mente. ...sobre el cuerpo... ...y ¿no? las implicaciones que tiene en, en la conciencia... ...porque sí, claro. desde el punto de vista del derecho... ...puede ser un aximente... ...porque si una personalidad puede cometer un crimen... ...pero el resto de las personalidades... Claro. ...no tienen conciencia de ello... ...por lo tanto, ¿cuántas almas... ...tiene ese cuerpo? Claro. ...cuántas identidades... ...como es tú dirías, un porrón... Un, <risa> y medio, ...un porrón y medio... ...y nos vamos ahora a Bagdad... ...a un cementerio en donde ocurre... ...Miguel... ...bueno, esta es una historia tremendamente interesante... El cementerio se llama guad yub Salang, o el Valle de la Paz, se encuentra a 150 kilómetros al sur de Bagdad y está considerado el cementerio más grande del mundo y el único cementerio de todo el planeta con entierros continuados desde hace más de 1.400 años, ¿no? Además es, es eh, también llamativo que justo a, junto a este cementerio está el santuario del imanga Ali, ¿no? Parece que un importante imán chita, o el primero de los grandes doce imanes chiitas y, y por lo tanto es un lugar de descanso muy buscado por los musulmanes chitas. ¿no? Bueno. Eh, de hecho, eh, aparte de todo esto, pues desde hace muchísimos años. Eh, la población que vive alrededor de este. de este cementerio, de este enorme cementerio, están. está convencida de que. En el interior habitan una serie de espíritus terroríficos y a menudo violentos. Y de hecho, en la puerta principal se venden toda una serie de talismanes para eh, entrar a este cementerio, pero protegidos de la acción de estos espíritus violentos. Y hace poquito, Al Jazeera hizo un reportaje sobre este cementerio y entrevistó a varios sepultureros que contaron ante las cámaras de Al Jazeera historias tremendamente interesantes. Por ejemplo, uno de ellos que se llama Jaider al Hatemi, de 26 años, sepulturero, y, y él dice que en el año 2016, de noche, en pleno cementerio, se apareció ante él una, una sombra de aspecto antropomorfo que se acercó a él y le propinó un pedazo de hostia increíble en la cabeza ¿no? y que, de hecho, acabó gravemente herido. Eso, gra... era, eso era un compañero que sí, el fantasma. Bueno, no, no, eh, de, de hecho tuvo que, tuvo que recibir tratamiento médico durante bastante tiempo y sus familiares eh, y su familia se vio obligada a vender la casa para continuar pagando esos, esos tratamientos médicos por efecto de esta agresión, que además dice que le afectó a la columna... Porque el fantasma no tenía seguro, por lo que veo, entonces tuvo que pagar no, el otro... No, no, no. Por ejemplo, otro sepulturero, Murdaza Hav Abosevi, 23 años. ¿no? Y, y este cuenta una historia también tremendamente llamativa. Este dice que estaba colocando a un, eh, a un cadáver dentro... Eh, dentro de su, de su féretro dice cuenta que este que este cadáver tenía estaba atado a una, a una sábana pero que aún así no sabe cómo este cadáver levantó la mano y le propinó una bofetada <risa> él, él cuenta claro nosotros nos reímos pero para él esto fue eh, una causa de constantes problemas psíquicos porque dice que desde entonces no se recuperó ...que recibió tratamiento psiquiátrico... ...incluso en Beirut... ...dice que tuvo que estar internado... ...en el hospital de la Universidad Americana de Beirut... ...a tratamiento psiquiátrico... ...y que intentó dos veces suicidarse... ...a causa de las pesadillas... ...que no le dejaban dormir... ...como consecuencia de, de este incidente... ¿no? ...y otro, uno de los más interesantes... ...es un también un sepulturero de 61 años... ...se ha tenido más años para que le peguen... ...sí... Bueno, este, este ha contado varias experiencias, pero él dice que en varias ocasiones vio al Ghoul. El Ghoul es un, un, un ser de, de, de, la, de la tradición islámica, como otros tantos, que aparentemente una de sus actividades preferidas es alimentarse de los cuerpos muertos, ¿sí? tanto energéticamente como físicamente, es decir, como de la carne de estos cuerpos. Y él cuenta cómo vio a este ser saltando de tumba en tumba con la intención de alimentarse de estos cuerpos y él dice que el gol puede tomar diferentes formas por eso en una ocasión él lo vio como un gran gusano que pegaba saltos y que iba de una tumba a otra en otras ocasiones como un niño pequeño con una risa bastante terrorífica y en otra ocasión atención, como un gato muy grande, ataviado dice él, con una especie de abrigo como él dice que el gol puede tomar la forma que le dé la gana En fin, es decir, que en este cementerio, el cementerio más grande del mundo, según los sepultureros y otros trabajadores, que no nos da tiempo a contar todas las experiencias, narran que han sido testigos de apariciones fantasmales, incluso en ocasiones bastante agresivas. ¿Algún cojo había? ¿Dime? ¿Algún cojo había? Pues que yo sepa... Bueno, no sé, supongo que sí. Pues es que eso que se dice, se coge antes a un mentiroso con cojo. Ah, vale. Pero ahora nos va a contar Silvia cuáles son las claves para acoger a un mentiroso. Uy, pues fíjate, la verdad es que está muy curioso. Mira, dicen que tenemos un problema y es que nos fijamos demasiado visualmente en las personas para intentar detectar si se miente o no se miente. Y entonces los ojos nos engañan. Y no hay que utilizar los ojos, hay que utilizar los oídos. Entonces. Y la fuerza. También. Pero eso es para la respuesta. Los oídos es cuando te dicen, yo mido siete metros. Pues utiliza los oídos y después la pista. A ver, pues hablando de pistas. Una pista es que te dicen para, según estás escuchando a alguien y detectar que es mentiroso, según los eh, especialistas, dicen que los mentirosos en general hablan menos, tardan en responder preguntas y tienden a distanciarse emocionalmente de sí mismo. O Se habla un poquito en tercera persona. Por eso dejan de utilizar palabras como yo, mí o mío. Pero luego hay una prueba muy curiosa y es la prueba de del Q, de la letra Q. Así que yo quiero que todos los que estamos aquí, estoy así en plan <risas> a participar, y los oyentes que nos están escuchando hagan esta prueba. Que han hecho estos investigadores? Entonces, tienes que coger y completar en 5 segundos la prueba Q. Extiende el dedo índice de tu mano dominante. Si eres eh, zurdo, zurdo. Si eres diestro, diestra Si eres ambidiestro. ¿Eh? Y, pues entonces, con los dos. A ver dónde vas a meter el dedo. A ver dónde vas a meter el dedo. ¿Eh? Manuel, ahora en serio. Bueno, con la mano dominante, el dedo índice, y en 5 segundos tienes que dibujar la letra Q y tienes que hacerlo en tu frente. Dibújala. Y aquí todo dibujándose la Q y la frente. Pero mayús mayúscula o minúscula. En <risa> principio en mayúscula, pero como quieras. Ahora, conclusión. La Q, y conclusión. Ah, bueno, sí, claro, sí, sí, sí, es verdad. Es si verdad. pusiste el palito de la Q sobre tu ojo derecho o izquierdo o en otras palabras si dibujaste la Q de manera que la leas tú o la persona de enfrente, aquí está el tema. La teoría indica que si pusiste el palito sobre tu ojo izquierdo o para que la persona de enfrente lo lea, siempre piensas en cómo otras personas te perciben y, por tanto, eres un buen mentiroso. Si en el otro caso la has dibujado para ti y ves el mundo desde tu punto de vista, pues entonces resulta que eres una persona más honesta. Ahora decid la verdad. ¿Cómo lo habéis escrito? Yo para mí, porque soy un muy mentiroso. <risa> sí. No, yo no para... al revés. Si es para ti, ¿Sí? es tu punto de vista. Sí, es? Claro, por es, es que, sí, es que Juanjo va un paso más allá. Para mí, para mí. Para ti, para ti. Yo para mí. Sí, sí. La, el, el, el rabito en el ojo derecho. El rabito. Sí, sí Yo creo que somos todos muy sinceros. ¿eh? Sí. Tú lo has hecho con los dos dedos claro, por si acaso pero, ah, pues, más más segura, más segura. yo he sido gallego Para no. hacerla, tú has hecho una Q gallega y yo, Bruno, no te he visto que hayas escrito porque okay, tengo 28.000 ah, ah, él, él, él se la está imaginando claro, bueno, pues ya veremos lo... yo lo hubiera escrito con el rabito hacia la izquierda yo quiero que nuestros oyentes sean sinceros y que pongan en Twitter a ver cuál ha sido su experiencia Mm. Curioso sí, sí. Por cierto, un apunte una no, con... de alcance Va perdiendo, Miguel, las encuestas Yo creo que deberías ¿Ah, hacer ¿sí? alguna cosa o algo Porque no, no, tienes no, pero, que Miguel, no, ¿Cómo tengo... va la encuesta? Está ahí, ahí? Tengo que hacer algo Efecto rejón Efecto rejón Javier ya Sevillano nos cuenta que la encuesta va quien ha ganado el debate? 70-30 a favor de Manuel, ¿no? 70 treinta a favor no de Bien, ganando Nada, javier comenzó también ganando se ha puesto el palito en el, el 100 ojo izquierdo. y luego el setenta manuel el 30% por miguel pero eh, lo siento Miguel tenía razón en todo, Manuel. No, es, es que Manuel tiene una granja pero, de, oye, de cuentas tú. No puedes hacer eso, pero no. Es que va votando con 25. Claro, pero por subir y por... Bueno, cuéntanos, eh, Juanjo. ¿Qué, qué, ¿Qué oyentes más escépticos? Una información... Con criterio, con criterio. Los tiempos es, en los que oye, estamos... Oye, escépticos y con criterio. 2019, casi 2020, las aplicaciones en el teléfono móvil o en donde sea son fundamentales en la vida. Y esta aplicación, esta nueva aplicación, nos va a medir la capacidad Sí que tenemos Seguir la capacidad paranormal. Bueno, eso es una, una aplicación que ha hecho el Winebridge Institute, eh, que es un, un centro que se dedica, y literalmente ellos eh, lo fundaron en el año 2008, un equipo de investigación que se dedica a llevar a cabo trabajos para indagar sobre fenómenos que, bueno, actualmente, según consideran ellos, no tienen explicación dentro de los marcos científicos tradicionales. Entonces, en su página web... Te puedes, han estado distribuyendo una serie de, de aplicaciones porque ellos trabajan eh, diferentes facetas, hablan por ejemplo de investigar la, la intención, la intuición y también investigan Eh, los fenómenos paranormales. Entonces han, tienen diferentes aplicaciones en esa página web, y una de ellos, una de ellas que acaban de, de poner ahora mismo en circulación y que es absolutamente gratuita. Lo único que tienes que hacer es tener un navegador web que, que dé soporte al HTML5, que es la última versión del de lenguaje HTML, pues tú puedes hacer una prueba para ver si tienes capacidad sí, pero aplicada a la materia, ¿no? lo que denominamos pues eh psicocinesis o psicapa. ¿no? Y entonces es simplemente es un ejercicio que recuerda pues a muchas de las pruebas que uno tiene que hacer en los test de conducir de este tipo de psicotécnicos cuando te ponen delante del ordenador y tienes que andar viendo pues que la bolita no salga por, por un determinado camino etcétera etcétera aquí lo que han hecho, lo que han ideado es una una un, son como dos cuadrados uno dentro del otro y hay una bola un, un circulito que eh, se va desplazando de manera aleatoria por los diferentes bordes dentro del, del cuadrado que está en el interior como del exterior y el objetivo es que eh, tú te concentres focalices toda la, toda la atención para impedir que el, eh, la bola sea capaz de salir de ese cuadrado interior lo que hacen es que ellos han calculado que, que hoy una especie como de promedio que ellos consideran que habitualmente en, en, la, en mil sesiones por ejemplo que tienen hechas automatizadas transcurren 35 segundos para que salga el la bola de al exterior y en cambio solamente 9 segundos para que se mantenga en el medio y entonces si tú superas, si tú eres capaz de impedir que en ese tiempo salga la bola pues empieza incluso a parpadear, el, a cambiarle los tonos de la aplicación porque indica que estás saliéndote del azar Y ya indicaría que ahí hay una especie de efecto psicocinético sobre la aplicación. ¿no? Entonces ellos lo que te están retando es un poco a ir mejorando tus tiempos durante la práctica. ¿no? Ellos quieren hacer más eh, aplicaciones de este tipo, un poco para medir tu, tu capacidad. No sé si luego llevarán algún tipo de registro, es decir, en función de los usuarios que, que vayan practicando, ellos llevan un registro de la actividad eh, que se está produciendo online y a lo mejor pueden detectar pues algunos comportamientos que se salgan de la media y que puedan ser interesantes. En principio, no yo he estado probando la aplicación y tal, no he No he conseguido desarrollar ninguna capacidad extraordinaria como era de prever. Estás levitando ahora mismo. Pero, eh, pero la <risas> abuela se me resiste. entonces eh, Pero bueno, sí es interesante. Y ellos además llevan... Yo no, yo no los conocía a este grupo de investigación. Y bueno, parece que han ido recibiendo una serie de, de subvenciones. El caso, por ejemplo, de, una, de la fundadora, eh, que es Julie Basel. Esta es una mujer que es doctora en psicología. Y ya ha recibido, eh, estaba, bueno, perdón, doctora en farmacología y toxicología de la Universidad de Arizona, pero tuvo una serie de experiencias muy especiales con, con unas mediums y empezó a analizar la mediunidad. Ha publicado varios libros, han conseguido varias subvenciones de diferentes fundaciones para hacer investigación sobre fenómenos anómalos y, como digo, llevan un poco de la, desde el año 2008 trabajando en toda esta batería de, de temas que incluyen desde la percepción extrasensorial, pero también la intención y la intuición y el mindfulness también, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno... La página está ahí, repito, es de Weinbridge Institute. Y ya entran y pueden empezar a acceder a esas aplicaciones. Ahora Manuel Carreyal nos va a contar una historia fascinante de una investigación científica sobre un esqueleto que resultó ser de la edad de media, pero que pertenecía a una persona que había sufrido los siete y había sufrido de lo lindo. sí. Es la primera vez que, que se da una circunstancia como esta. El, el, la verdad es que es bastante escalofriante la descripción que hacen estos investigadores de la Universidad de Milán en base a los restos que encontraron en un esqueleto precisamente hallado En, en Milán, datado en torno a 1200, entre 1290 y 1430, que correspondería a un joven de entre 17 y 20 años que, que vivía en la Edad Media en Milán cuando fue ejecutado, pero que murió después de ser sometido al tormento, a un terrible interrogatorio o simplemente a una terrible tortura, en ese instrumento de generar dolor que era la rueda de la tortura que ¿Qué consistía en que según Porque lo utilizaba mucho la inquisición eso sí, sí, sí. Entonces, bueno, no solo la inquisición sí, también, sí, bueno y la inquisición también eh, civil que existía y la tortura era civil y religiosa además eh, y estaba establecida en restos, todos los países al lado de los restos aquí quiero recordar que en Santander se puede ir un museo de la tortura hay una de las piezas yo la Quiero recordar que la había allí y es terrorífica. ¿sí? ¿sí? El cualquier también está. Como, cualquier otro, instrumento, sí, como sí. cualquier otro instrumento de tortura. ¿eh? Porque es sorprendente eh. la inspiración de algunos creadores de herramientas ...para generar dolor. Mm. Sorprendente. Y que algunos de ellos perteneciesen a la iglesia cristiana, al clero, seguro que Jesús estaba muy orgulloso de ellos. Bueno, el caso es que al lado de, de los restos de ese esqueleto es, encontraron dos hebillas... ...que deducen que se utilizaron para amarrarle mientras su cuerpo era destrozado. Así es como lo describen. Este trabajo que ha sido publicado en la revista de arqueología científica por estos investigadores... Incluye, según el análisis de esos restos, cortes limpios en todos los huesos largos de sus brazos y de sus piernas, la cara completamente destrozada, una herida punzante en la columna vertebral, una fractura profunda en el cráneo. Pero uno de los detalles más macabros es que, eh, según dicen los investigadores, hay evidencias de que intentaron la decapitación pero fracasaron, no fueron capaces de llegar a desprender la cabeza del tronco, con lo cual esta persona tuvo que sufrir una muerte lenta y muy agónica a causa, a causa de, esas, de sus heridas. Lógicamente, haciendo ese análisis forense de esos restos, eh, sí hay mucha información sobre cómo era la tortura que se infligía con esa máquina infernal, pero no al por qué. ¿De qué se le acusaba? ¿Por qué sufrió ese tormento? Sin embargo, ellos se atreven a, a especular con una posibilidad terrorífica, y es que simplemente porque era diferente, porque en, ese, en esos restos, en ese esqueleto, se refleja que tenía unos dientes muy protuberantes, que tenía una estatura considerablemente más baja que la media de la época y deducen que ese, ese simple hecho de ser diferente de tener una apariencia pues un poco quizá menos estética o, o demás pudiese haber generado algún tipo de leyenda o de rumor que hiciese que fuese sometido a la rueda de la tortura y que probablemente confesase hasta que mató a Manolete si, si hubiese sido el caso no es la primera vez que se encuentra un resto humano con esta información, con estas características, y la verdad es que la historia es bastante... De todas formas, sí que, bueno, conviene precisar, porque aunque se habla de museos de la Inquisición, realmente deberían ser museos de la tortura. Claro, o sea, la, claro. la Inquisición en España, a ver, esto no lo humaniza demasiado, pero bueno, tenía tres procedimientos de tortura, que eran el potro, la toga... La toca y el, el péndulo. Eran los tres, los tres procedimientos que tenían. Lo que tú comentas de la rueda, que es la que utilizaban para despedazar, es el otro procedimiento que no utilizaba la Inquisición. La Inquisición usaba ah, esos tres sea, instrumentos, humano, no, por eso digo me, por que no, me no me lo humanizaba, no, colocaban tenían, tenían, un, tenían un médico y en el momento en el que asomaba la sangre se tenía que parar la tortura eso era un poco el procedimiento <risa> que bueno, sé ya no había ni sangre y, era sí, muy y, si tú, y, y además, Bruno, en, en, en la revista de Historia Veria Vieja publicamos sí, sí, un, fragmento, claro. un fragmento de lo que era el acta notarial, el acta que se estaba haciendo mientras iban torturando a alguien en el potro en el potro tú ibas estirando los miembros de una sí, persona y cada vuelta de rueda sí, sí. Eh, claro porque es un proceso de estiramiento se iba apuntando, apuntando qué es lo que iba diciendo entonces otra vuelta de rueda y se iba, y qué todo eso se levantaba hasta verdad. minuciosa de todo ese proceso de tortura ¿no? pero con todo, con, ello, eh. con todo y con ello la Inquisición era dentro de ya digo de este, de este de esa sensibilidad que había en la época era mucho más humana que la tortura civil o que cualquier señor feudal cuando impartía justicia en su, en su terruño ¿no? nuevas apariciones en del Mothman Miguel bueno, pues eh, es, este bueno, es, un, es un caso yo creo que, que interesante ocurrió en el año 2009 pero ha salido ahora a la luz y tiene que ver con el avistamiento de un hombre volador en... entendí alistamiento no sé qué estaré pensando el avistamiento <risa> de un hombre volador no, no, el avistamiento de un, hombre, de un hombre volador en los bosques cercanos a una localidad británica que se llama Cannock Chates Bueno, pues además es curioso porque en estos bosques, eh, o estos bosques son epicentro de toda clase de fenómenos anómalos desde hace bastante tiempo. Es, por ejemplo, un lugar donde se han dado avistamientos de grandes felinos. Es uno de estos fenómenos anómalos que a mí más me interesan y de lo más extraño. ¿Mm? Es decir, pues grandes felinos que aparecen, son observados, son filmados, pero nunca se encuentra ningún resto, hay batidas, operaciones de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, Y nunca se encuentra absolutamente nada, eh, a pesar de que hay de que hay muchas ocasiones hasta vídeos, hay testigos, etcétera, etcétera. No, etc. Bueno, eh, la aparición también de sombras espectrales, incluso avistamientos del, del Bigfoot, De, de seres parecidos a hombres lobos, es decir, a licántropos, serpientes gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues por eso este caso se enmarca dentro de toda, de toda esa extrañología que parece que se da en este bosque británico. Bueno, pues el caso es que el 8 de febrero del año 2009... Varias personas observaron a pleno día, a las 11 de la mañana, un tip, a un tipo volando, además desde diferentes edificios. Uno de los testigos, un jubilado, eh, cuenta que él estaba mirando por la ventana y estaba pues entreteniéndose viendo a un grupo de, de gaviotas y de pronto se dio cuenta de que una gaviota era un poco rara porque se quedaba detrás, decía este hombre y parecía más grande ¿no? y, y de pronto se queda mirando y, y se da cuenta de que es un ser humano un tipo con brazos y con piernas que avanza lentamente en línea recta y que además lo describe como ataviado con una especie de traje de astronauta ¿no? es decir, un traje acolchado, muy aparatoso, y lo que él dice que podría ser una escafandra. Avisa a su mujer y a su nieto, y, y ellos también son testigos de este fenómeno, al igual que muchas otras personas. De hecho, uno de los testigos dice, contaba, esto, era, esto fue como ver a Superman, pero sin capa. Otro decía, bueno, esto debía ser alguien... Que se había construido una mochila propulsora, ¿no? De las que luego se hicieron tan famosas, ¿no? Pero otros decían, pues yo no he visto que tuviera mochila ninguna. Simplemente era un tipo eh, avanzando por el aire, ¿no? Bueno, un caso más extraño en este entorno que parece que es epicentro de toda clase de fenómenos anómalos. Juanjo o Manuel, no, Juanjo Manuel, eh, comentarnos eh, lo de la viruela, el virus de la viruela. Bueno, pues lo que, lo que ha pasado es que... ¿Dónde eh, se encuentra? Claro. Eh, porque existe, esta, está erradicada esa enfermedad... Eh. No hay casos, pero sin embargo existen dos cepas en diferentes partes del mundo, una en Rusia, otra en Estados Unidos, en donde existe la viruela, es decir, que todavía puede eh, fugarse del lugar. Sí, hay que, bueno, por poner un poco... O que el, la fuguen, el o que la saquen fuera, claro. El, el virus de la, de la viruela está erradicado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1980, y después de que se hizo una campaña desde los años 50 aproximadamente, donde se dio la voz de alarma de que podría ocurrir una pandemia por culpa de la viruela, en medio planeta y se hizo una campaña de las más agresivas que ha habido para vacunar a la a casi toda la población mundial. Y eso efectivamente tuvo los frutos que, que comentamos de que finalmente se, se acabara con ella en 1980. Pero claro, desde entonces se han guardado dos cepas de, de este virus en dos lugares. Claro, estamos todavía en los años 80... ¿Y quiénes son los custodios de estas dos, de estos dos, de estas dos cepas de, del virus de la viriola? Pues los grandes, dos grandes rivales de la Guerra Fría, entonces. ¿Rusos? Los rusos y, y los, los norteamericanos. norteamericanos. Eh, uno de lo, una de, estos, de estas muestras de, de la virus, del virus de la viriola, la enfermedad, está en Atlanta y el otro está en Siberia. Y lo que ha ocurrido justo esta semana, y han informado los medios rusos, es que ha habido una explosión ...en el laboratorio, en el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología... ...que se denomina Vector, en esta zona de Siberia... Y en principio, bueno, aunque las noticias han sido un poco confusas, eh, parece que fue un incidente que creen que ha sido por una explosión de gas, en un momento en el que estaban produciendo los trabajos de reparación que habitualmente se programan allí en un área del edificio. Estamos hablando de un, de un centro de investigación que es bastante grande, que ocupa varias hectáreas, que incluso para apagar este incendio se comenta que fueron enviados 13 camiones y 38 bomberos, o sea que bueno, aunque parece que lo oficialmente eh, no era muy grave el... El incendio, pero no sabemos si de manera preventiva enviaron todos estos camiones y estos bomberos, o realmente, bueno, pues había... tuvo más envergadura de lo que se ha dicho. Lo que ocurre es que finalmente aseguran que fue en un área dentro de toda esta superficie que ocupa este centro de investigación, pues fue en un área... Que, que realmente no, es, no era donde se conservan los, los virus. Hay también, Allí también se conservan virus del ébola y se conserva también eh, antrach. Y, claro, eh, comentan que ya hubo aquí una serie de precedentes, porque en el año 2004 una de las investigadoras que trabajaba en este centro de, de investigación pues murió porque accidentalmente se pinchó con el virus del de ébola. Y en, las, en los años 90, en la, en la década de los 90, también hay diferentes informaciones en los periódicos de que este Instituto Vector pues parece que empezó a tener falta de fondos económicos con todo lo que fue también el, la crisis de, de la Unión Soviética, la crisis de Rusia y entonces empezaban a sospechar que quizás estos investigadores podrían vender sus conocimientos al mejor postor entonces se habló de, de Irak y se habló de Corea del Norte pero bueno, parece que la cosa ya se ha reconducido y lo único que, como decimos, eh, oficialmente no hay ningún peligro salvo que, bueno, sigue habiendo el debate que es un debate todavía abierto de si es bueno mantener estas cepas o no, porque unos piensan que es bueno por si de alguna manera se revitaliza el virus eh, a escala Para planetaria el o puede escaparse o otros consideran o sea, que con ello se puede hacer eso y puede pasar una desgracia a consecuencia de eso y, ¿no? y que consideran que se y puede se hacer puede armas, armas biotecnológicas Ar Ar claro, ¿no? claro. que caigan malas manos y además incluso este instituto originalmente, según comentan estaba destinado a, est a investigar la guerra biotecnológica, ¿no? o sea que bueno que parece que tiene una función militar y luego se una función civil y no es la primera vez que pasa además en Siberia en Siberia, hasta que Gorbachov inició esa política de aperturismo, había ciudades que ni siquiera tenían nombre uh -huh. que los habitantes de esas ciudades, cuando se desplazaban a Moscú o las llama se, se no, ciudad 19, ciudad 21, ciudad cuarenta y ocho, y donde normalmente había grandes centros de investigación militar, incluyendo eh, armas químicas. Que, que en un par de ocasiones hubo fugas con montones de muertos o historias terribles. Manuel, nos formulamos una pregunta y cómo la respondemos y qué decimos. Eh, la pregunta es, ¿pudieron los alienígenas visitarnos en el pasado? Bueno, bueno que te responda Miguel. Luego debate. Que te responda, Miguel. Sí, porque necesito, la cuesta va muy mal. Di, di algo, Miguel, porque tienes que hacer subir a tus votantes. Ne, necesito algún... algún de estos. Dije que te vas a poner tableta o algo. Un la decreto fecha. ley, saca un decreto ley. Mira, ley. Me, me voy a poner de tu lado, te voy a votar yo a ti, porque acaba de publicarse una, un trabajo bastante sorprendente en una revista científica, de Astronomical Journal, por un equipo de investigadores de NASA, ¿Qué pretende resolver la paradoja de Fermi? Eso de si hay tantos posibles mundos habitados y, y el universo es tan antiguo, ¿por qué no encontramos a nadie? ¿Por qué estamos solos? Entonces ellos han hecho una reevaluación de todas las teorías que se habían presentado hasta ahora para justificar... Eh, ¿Por qué es posible matemáticamente que existan X civilizaciones tecnológicas inteligentes no humanas pero que no hayamos contactado con ninguna? Unos decían que podía ser porque eran civilizaciones que vivían en las profundidades oceánicas y por tanto no conocían los vuelos espaciales, otros porque ninguna civilización es sostenible y termina por autodestruirse a sí misma, otros argumentaban, estamos hablando de teorías científicas, que la, la llamada hipótesis del zoológico, que, que eh, saben que estamos aquí pero no interfieren porque para ellos somos insignificantes pero estos investigadores han eh, añadido a esta ecuación un nuevo elemento que no se había tenido en cuenta hasta ahora y es que en la, la galaxia está en continuo movimiento todo se mueve en el universo y lo que ellos postulan es que nuestro sistema solar, por ejemplo, tiene una órbita que completa cada 230 millones de años, las estrellas se mueven, las constelaciones se mueven, todo está en movimiento, y lo que ellos sugieren es que de existir esas civilizaciones inteligentes, lo que podrían hacer es esperar a que esos movimientos de las órbitas facilitasen ese, ese viaje entre esas distancias tan enormes. Y como eso ocurre cada X millones de años, lo que han postulado con todas las letras, es que quizá ese contacto sí se produjo en el pasado, hace 4.500 millones de años, y con ese paso del tiempo, ellos estuvieron aquí, pero se ha perdido toda huella de su paso. Pues hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche...